Unos llevaban cascos, llevaban escudos, es decir, una persona que va con, eh, eh, con esta vestimenta, con, con estos eh, elementos a una manifestación ya se ve que no va a hacer un ejercicio eh, pacífico.